Acá quiero hacer un paréntesis porque quiero darles a conocer que mi persona es nieto de un excombatiente de esta guerra, condecorado por el Estado por su bravura, ya que sirvió los cuatro años de la guerra desde 1932 a 1935. Y es en este combate de condado, mi abuelo Cástulo Rivero García estuvo bajo el comando del heroico Teniente Coronel Francisco Manchego Figueroa. Lo que me llena de orgullo de seguir porque sus espíritus me llevaron a estar hoy aquí comandando el regimiento donde ellos sirvieron. Con la firme convicción que lucharon y enfrentaron al enemigo por el futuro de sus generaciones venideras, porque sus vidas y la de sus soldados protegieron nuestra libertad y aseguraron nuestro futuro. Gracias mi Teniente Coronel, gracias abuelo querido. Por último, la lucha por mantener el honor y la soberanía del país en las guerrillas de Ñancahuazú. Todo este cúmulo de historia y de hechos son los que se encuentran arraigados en cada uno de nosotros, los soldados boina verdes. Porque hemos heredado la fuerza, la bravura, disciplina, ímpetu, coraje y la voluntad de vencer. Inquebrantable de nuestros héroes a lo largo de estos 205 años de vida operativa de nuestro regimiento. Por ello en este magno acto debo dar a conocer que mi regimiento durante la presente gestión ha desarrollado un trabajo intenso y fructífero cumpliendo con la misión encomendada por el Comando General del Ejército a través del Comando de la Valerosa y Leal Octava División del Ejército, porque la seguridad y defensa como bien intangible es nuestra contribución al Estado y a sus ciudadanos.